Cuatro Tres Dos un, Cero Atención, atención, se apresa el programa La auto Oreja La Otra Oreja Un programa musicalmente incorrecto Melódicamente tendencioso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 Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y vamos a una especie de tango, ¿sí? Escuchamos ahora a Patricia Barone y Javier González Grupo. No sabemos si es tango.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 De la nada, medio duda Entre lo que cree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 Alina de la pista voy a lo que quiera con este pompom Yo quiero estar solita si te dejame Manoche toda mía y ella sabe Que nada me dan dan dan de abajo este par de arcao Che digo no, y no y si me tocas ese sudelito si así es como te pongo mira como te lo quito si La chica no tiene regla, no va mover ese con pisáis pausa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 Y bueno, y además el grupo de este taller eh, quedó conformado como las cantoras marplatenses. Se levanta en la faz de la tierra, el sororo rugir del amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Que tiemble el estado, los cielos, las calles. Que tiemble. nos cada minuto de cada semana nos roban amigas nos matan hermanas destrozan sus cuerpos los desaparecen no olvide sus nombres por favor señor presidente oh. Ja yeah. yeah.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 mere ser en ocupar sin molestar voy si forma ni lugar donde cabesar cada pieza es sin condenarse en extensión pertenecer y no perderse en cercausa al merecer y realizar gestando no Pertenecer y no perderse ser en ocupar sin molestar, voy sin forma ni lugar, rompecrisas. Cada pieza es sin condenarse en extensión, pertenecer y no perderse en ser causal y realizar forma ni lugar estás escuchando en la otra oreja Nuestra oreja de la Guerra Civil Española. A escuchar un tema que tiene que ver con la Guerra Civil Española, con la resistencia. Federico García Lorca, que nació un 5 de junio de 1898. Poeta, dramaturgo, prosista... Eh, fue asesinado por el bando sublevado un mes después del golpe de Estado... ...que provocó el inicio de la guerra civil en España. Así dice el diccionario. Pero fue asesinado porque era era comunista, porque era poeta y por ser homosexual. Escuchamos, vamos a escuchar varias poesías delegarse a Lorca Romance de la Luna Escuchamos ahora Romance de la Luna Camarón de la Isla por la otra oreja escuchando según la otra oreja y seguimos escuchando la poesía de Federico García Lorca pero, pero vamos a Colombia en estas tierras de rebeldías ahora vamos a escuchar a una cantora y compositora colombiana esta música que ya ya escuchamos varias veces en esta otra oreja eh, que en, entrelaza los distintos timbres de la guitarra no lo melódico de sus canciones y sus letras eh, y las músicas que le pone a otras letras como las que vamos a escuchar hoy eh, una voz exquisita eh, no sabemos si nació en cali pero hizo sus primeros pasos ahí y yo una vez escuché un coro donde ella estaba de un liceo en, en Cali que se llamaba Eiti Leda el coro, no igual que la, la canción de Charlie García bueno, escuchamos escuchamos a Marta Gómez Luz de ayer y mañana, cielo mortal de hierba, luz de noche y arena, me encontré con la muerte, prado mortal de tierra, una muerte pequeña, una muerte... mortal de tierra una muerte, pequeña, una muerte pequeña una muerte pequeña una muerte pequeña una muerte pequeña escuchamos a Marta Gómez interpretando a García Lorca escuchamos a Canción de la muerte pequeña Y ahora Tierra tan solo Marta Gómez de Colombia Interpretando a Federico García Lort Tierra Para el Húmedo pensamiento Fins demà! ...escuchando por la otra oreja. Hermosísima canción, la estamos compartiendo. Escuchando aquí, atentamente, con Lucas, el operador... ...con Pablo Cala, en Colombia... ...con Néstor, desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México... Eh, ...mucha gente escuchando esta dulzura, ¿no?... Pablo Calar me dice que no es de Cali Sino que es de Girardot Que es cerca de, de Bogotá Pero bueno Explorando en su biografía Dicen que a los cuatro años estaba en Cali eh, Bueno y seguimos escuchando A Federico García Lorca en su cumpleaños Porque siempre estamos recordando las muertes Hoy empezamos el programa eh, recordando fundamentalmente a Reinaldo y a Susana, dos compañeros de la ronda, pero vamos a seguir celebrando la vida y celebrando el cumpleaños de Federico García Lorca. Seguimos escuchando. Y después De Federico García Lorca Por Marta Gómez Los laberintos Que crea El tiempo Se desvanecen Solo queda El desierto El corazón La ilusión de la En los besos Se desvanece Solo Los laberintos que crea el tiempo se desvanece Solo queda el desierto El corazón, fuente del deseo, se desvanece Solo queda el desierto La ilusión de la aurora y los besos Solo queda el desierto Solo queda el desierto No escuchando desde la otra oreja y seguimos disfrutando de la voz extraordinaria de Marta Gómez de Colombia y de Federico García Lorca, el gran Federico Ay qué trabajo me cuesta quererte como te quiero Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero El corazón y el Ay, sombrero Ay qué trabajo me cuesta quererte como te quiero Marta Gómez Por tu amor canta Federico Y el, el corazón y el sombrero Por la otra oreja ¿Quién me compraría a mí este cinturón? y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos ¡Ay, que trabajo me cuesta quererte como te quiero! ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo? Y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Ay, que trabajo. Haig que trava Clara, pero ya ya sé, ya sé, pero nos estás echando, ¿no? Eh, y, ¿Y río ¿qué, qué opina? Hola, abuelo. Hola, hola Ríos, pero ya ya nos vamos, ¿no? ¿Vamos a comer? Ahora bueno, no. ¿Ahora no? ¿Y, ¿Y qué pensás comer? Sopa o pizza. Sopa pizza, bueno, eh, elegí. Eh, ...elegí alguna de las dos... ...bueno, ok, listo... ...bueno, vamos a escuchar... ...a una, una versión... Eh, ...muy particular... ...ahora no... ...ahora sí, sí, sí, te juro que sí... Eh, ...porque siempre... ...siempre... ...terminamos con una versión... ...de hasta siempre... ...el original de Carlos Puebla, a veces conocido como hasta siempre o hasta siempre comandante. Eh, ¿Podemos empezar a escuchar algo de rumba? Ahí está. el son El son y la rumba. Puerto Escondido, se llama el grupo. Puerto Escondido, la playa esa de México. Pero prefiero... Prefiero una isla La isla de San Marcos ¿Dónde estaba hoy? ¡Wiri, wiri Vamos Néstor A la isla Hasta siempre Dice el sol y la rumba Puerto escondido Aprendimos a quererte Hasta siempre Hasta la victoria siempre la altura, Donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara para Cuando todo Santa Clara se despierta para verte nos conduce a nueva empresa donde la firmeza de tu brazo libertario aquí se queda la Te decimos Hasta siempre comando